Capítulo 18 Cristo será por tropezadero y piedra de tropiezo. Buscad al Señor y no a los adivinos que atisban. Volvéos a la ley y al testimonio para recibir orientación. Compárese con Isaías 8. Además, la palabra del Señor me dijo, Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres de hombre, tocante a Maershalal Y tomé por testigos fieles para atestiguar, al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me allegué a la profetisa, y concibió y dio a luz un hijo. Entonces me dijo el Señor, Llámalo Maershalal Pues he aquí, antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, serán quitadas las riquezas de Damasco y el despojo de Samaria delante del rey de Asiria. Y me habló el Señor otra vez, diciendo, Por cuanto este pueblo desecha las aguas de Siloé, que corren plácidamente, y se huelga con Resín y el hijo de Remalías, el Señor, pues, hará subir sobre ellos las aguas del río, fuertes y muchas, es decir, al rey de Asiria y toda su gloria. Y subirá sobre todos sus arroyos, y pasará sobre todas sus riberas. Y fluirá por Judá, se desbordará e inundará, y llegará hasta la garganta, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, oh pueblos, y seréis quebrantados. Escuchad todos vosotros los de países lejanos, ceñíos y seréis quebrantados, apercibíos y seréis quebrantados. Reuníos en consejo, y será anulado, Hablad palabra, y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor de este modo me habló con mano fuerte, y me instruyó que no anduviese por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos santificad, y sea Él vuestro temor, y sea él vuestro miedo. Y él será por santuario, pero por tropezadero y piedra de tropiezo a las dos casas de Israel, por trampa y lazo a los habitantes de Jerusalén. Y muchos de ellos tropezarán y caerán, y serán quebrantados, entrampados y apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y yo esperaré al Señor, el cual oculta su cara de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado somos a Israel por señales y presagios de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte de Sion. Y cuando os dijeren, preguntad a los evocadores y a los adivinos que atisban y hablan entre dientes, no debe un pueblo consultar a su Dios para que los vivos oigan de los muertos a la ley y al testimonio. Y si no hablaren conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Y pasarán por la tierra, duramente acosados y hambrientos. Y acontecerá que cuando tengan hambre, se enojarán y decirán a su Rey y a su Dios, y alzarán la vista hacia arriba. Y mirarán hacia la tierra, y contemplarán tribulación y tinieblas, obscuridad de angustia y serán expulsados a las tinieblas.